どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど a La muchita en Junín, en Salto Encantado, pero será la tarde, señor Edgardo, en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y la mañana en Capilla del Monte y en Río Negro. Desde todos esos puntos y conforme nuestro planeta gira, esperemos que lo haga por un cierto tiempo al menos, ¿no? Se ríe Edgardo. Desde allí, desde todos esos puntos, emitimos nuestro mensaje al cosmos en procura de alguna otra civilización como la nuestra que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez animarse a contestarnos, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. El haber nacido en la aristocracia no marcó el destino de Werner von Braun, sino que tomó otro derrotero. Cuando siendo niño, su madre le compró un telescopio. Fascinado por el espacio, devoraba libros de ciencia ficción y le entusiasmaban los récords de velocidad alcanzados por los vehículos impulsados por cohetes. A la edad de 12 años, una travesura suya con fuegos artificiales provocó que su padre lo rescatara de la comisaría, como a veces le pasa a Yunes, ¿no? <ríe> y lo apañara de los damnificados para cubrirse. どどどどどどどど infinito。どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど n s a r どど n どど n どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど u e どどどどどどどどどどどどどどどどどど u e どどどどどどどどどどど a どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど e どどどどどどど Y pensando sin cansarse, se nos puede oír en Internet a través del de Retorno del Gigante Radio Show de mi querido amigo Gustavo b o l a s i n i Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Zero. Von Braun se licenció en Física y obtuvo su doctorado en 1934. Gran parte de su tiempo lo pasaba con otros aficionados de la Asociación Berlinesa de Cohetes, una organización que utilizaba piezas de descarte y repuestos para construir, precisamente, cohetes, señor r i g a r d o y probarlos en un terreno baldío de 120 hectáreas en las afueras de la ciudad. Fue en ese año, 1934, cuando la asociación probó con éxito un cohete que ascendió hasta los tres kilómetros en el aire. Von Braun expresó que esa pequeña hazaña se acercaba a su medida. Esto es del primer álbum. Es un poco el traje titular: Es l l a m a My s i d e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 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Hubiera sido sencillo para Von Braun ser profesor de física en alguna universidad alemana y escribir doctos artículos sobre astronomía y a s t r o n a u t i c a Pero la guerra se encontraba a la vuelta de la esquina y toda la sociedad alemana, incluyendo las universidades, estaban siendo militarizadas. Las movilizaciones avanzaban a paso y al son de la canción del ganso.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 Streaming de Frecuencia Cero lleva también la música de Symphony X. ¿eh? Van a estar aquí, señor Edgardo. ¿eh? Será este viernes 2 de agosto a las 18 horas en el Teatrito, ahí en Sarmiento 1752. Una banda muy interesante, viene de la mano de Icarus, por supuesto, y será un evento memorable seguramente. También a través de www.fmlaporteña.com se envía nuestro mensaje al cosmos. A diferencia de su predecesor, Robert Goddard, quien había pedido financiación al ejército norteamericano y recibió un no por respuesta, Werner von Braun encontró una acogida totalmente diferente por parte del gobierno nazi. El departamento de artillería del ejército alemán, en su continua búsqueda de nuevas armas para la guerra, se fijó en Von Braun y le ofreció una generosa subvención. El régimen le decía sin reparos: Te quiero, adentro mío.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 El trabajo de Werner von Braun era tan confidencial que su tesis doctoral fue declarada como altamente secreta y no se publicó hasta 1960. Contrario a lo que se podría creer, von Braun era apolítico. Su pasión eran los cohetes, y si el gobierno alemán estaba dispuesto a financiar su investigación, él estaba dispuesto a aceptarlo y a ser parte, en cierto modo, de un nuevo, tal vez el noveno Carnaval Maligno. It never ends. We're so g l a d you could a t t e n d Come inside, come inside. There、mm -hmm. behind the glass stands a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to look your head apart. Rest assured you l l get your money's worth. g r e a t e s t show in heaven, heaven, earth. e y From the skies, and he laughs until he cries, and he dies, and he dies. growing shows a pop his that life star RUN!、Right. Right. どどどどどどどど El partido nazi fue quien le ofreció a Werner von Braun el sueño de su vida, dirigir un gigantesco proyecto para construir el cohete del futuro, con un presupuesto casi ilimitado y la colaboración de la flor i nata de la ciencia alemana. Estar o no de acuerdo con el régimen no era una cuestión de piel. フォークランド、l a l o c u r a d e a l c a n o Y SEGUISTE c a m i n a n d o n n n n n n n n n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 Afiliarse al partido nazi e incluso a las SS hacía asegurar a Von Braun que se trataba de un rito de transición para los empleados del gobierno y no un reflejo de su ideología política. Pero cuando se hace un trato con el diablo, el diablo siempre pide más. Y cuando uno se quiere ir, es precisamente cuando el diablo. Es quien termina cerrando la puerta. Lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big b a n g Bajo la dirección de Werner von Braun, los garabatos y bocetos de Tsiolkovsky y los prototipos de Godard se convirtieron en un misil balístico. Un arma de represalia de carácter revolucionario que aterrorizó a Londres y a Amberes, volando en pedazos manzanas enteras, c e g a n d o la vida de civiles inocentes y dejando la muerte escrita en el viento. I'll think of anything better to do It's alright if this long night never ends Beautiful stranger with love in your eyes Heart on your sleeve、And、I'm getting wise to the love you say We don't have much to g i v Se puede oír nuestra voz. Voz, voz. Hacia nuevos universos viaja el mensaje de Flickbank. El B2 era increíblemente potente y dejaba a la altura de juguetes los cohetes de Goddard. Medía 14 metros de altura y pesaba 12.800 kilos. Podía viajar a una vertiginosa velocidad de 5.700 kilómetros por hora y alcanzaba una altitud máxima de 100 kilómetros. Era indetectable e inalcanzable y mataba sin dar ningún aviso. Fue el primer misil balístico de largo alcance. Curiosamente, fue el primer cohete capaz de entrar en el espacio.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 El escorca ¿eh? de prensa de Icarus al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de un célebre histórico dinosaurio como Leo Montenegro, que corre ahora, sí, ¿eh? es un atleta, sí, por supuesto, a Edgardo Ucielo y a nuestro querido Hernán Yunes, que está de fiesta, no sé, ¿Sí? q u é a n d a r haciendo, sí. Pronto le va a tocar a él también. En la conducción, Jorge Ingeniero, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Cielo. No tiene locutora este operador. Dirección General, Hernanda i Sitch. Colaboran aquí en el piso Lucas y Javier, que bueno, nos pasa la guadaña. Una realización vía asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigpan arroba frecuencia cero punto com punto ar o simplemente visitar nuestra página. www.bigbandradio.com.ar será hasta la semana que viene chao